Y esto también te resulta familiar, ¿sabes por qué? Porque es una banda de acá, es una banda local, es Ni Llamas. Que suena el candombe de acá, ¿eh? ¿Cómo? El candombe de acá. Bienvenida,、claro、Valen Quintero.、Sí. Hola, hola, hola. Como todos、va? los viernes en Radiocracia Plus. Así es, reci、eh, recibida, suena raro, pero me gusta con, con Ni l a m a s ¿eh? Es, es una banda local que me encanta, así que agradezco、e、está mucho. Está bien dicho recibida, si está re bien Ni l a m a s y está、claro. buenísimo que vuelvas a, a estar acá. Sobre todo porque los viernes no puede faltar agenda cultural, Valentina. Sí. Es la idea, ¿no? Que nos vayamos preparando para、eh, aprovechar algunas de las propuestas culturales de l a s d i s t i n t a s espacios que tenemos, que sean desde el teatro, desde la música,、eh, talleres, todas las opciones que tenemos que van a estar desplegadas en nuestro w w w r a d i o q u e r m e s pero que vamos a hacer una pasadita acá en este Radio c r a c i a Plus Para estas jornadas que están por venir, te aviso que te mataron un punto porque. Eh, hace un rato, en el final de la última parte de Radiocracia,、mm. eh, con el emperador, ya adelantaron un poco de la agenda. Teatral, teatrera de que va a estar acá el domingo en la ciudad de Toay. ¿Querés un mate? Así es, bueno, dale. Me gusta sí, que, que nos vayamos acompañando en todos los este, eventos, para, para, porque hay muchos, está buenísimo que, que sea así. Y bueno, Mar de Fueguitos, como ya nos contaron、eh, Caro b e r g o n z y también Fran, va a estar aquí en la casa del bicentenario de Toay. Eh, Do el domingo. Domingo, siete y media de la tarde. Así es.、Eh, pero bueno, hay otras propuestas también teatrales que van a estar en el ATTP. Va a estar nuevamente、eh, mi amigo Invisible y también este, la última Navidad, todo eso en el ATTP, en, en lo que tiene que ver con、eh, el teatro. Pero voy a empezar por la propuesta、mmm, de las más interesantes que tenemos para el día de hoy, que es la banda sinfónica, que como último viernes de cada mes está. Eh, con su versión de gala、claro. que va, va a llegar al Teatro Español, y para eso、eh, enganché a uno de nuestros oyentes que también forma parte de la banda sinfónica, que es Camilo Sánchez, y le pedí que nos contara de qué va esta, esta gala. Así que te pido ahora, India, que escuchemos ahí a Camilo a ver qué nos dice. A ver, hola, qué tal, buenos días para toda la audiencia de Radio Kermés, para todo el equipo de ahí de la radio. Eh, soy Camilo Sánchez de la Banda Sinfónica. Quería invitarlos, invitarlas para hoy viernes a las 21 horas. Estaremos con la Banda Sinfónica de la Provincia de La Pampa presentándonos una vez más con nuestro concierto de gala en el Teatro Español. 21 horas, estamos con un repertorio hermoso, originalmente para Banda Sinfónica. Dos sinfonías que, que bueno, es.、Eh, Muy particular porque,、eh, una porque es original para banda sinfónica y otra es porque son de compositores muy contemporáneos, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados,、eh, acostumbrados a escuchar sinfonías como de Beethoven, Wagner y, bueno, en este caso haremos un repertorio muy contemporáneo、eh, dedicado a la banda sinfónica, obviamente,、eh, muy original.、Eh, así que, bueno, lo estamos esperando, esperando a todos, a todas, a las 21 horas, hoy. En el Teatro Español, la Banda Sinfónica de la Provincia de la Pampa, Sinfonías. Me encantó. Tal cual. Era, era complejo que yo pudiera explicarlo, ¿no? <risa> Así que dije, voy directamente a quien, a quien sabe. Porque... A la, el que la tiene atada,、claro. che. Pero、eh, la pregunta de siempre, ¿valen? ¿Quedarán entradas? Eh, la verdad que no, ya en, en boletería ya no hay. Nos queda la posibilidad de que al, alguien llegada a una urgencia máxima no pueda ir hoy a las 9 de la noche, quede vacío ese lugar y lo podamos ir a ocupar. A pararse en la puerta un rato y a ver、cual. si esa persona no llega a tiempo, por ahí te dejan que te colés. Y después,、claro. bueno, que z a p a t e l que llegó tarde también, puede Ay, pasar, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, creo que,、eh, bueno, ¿a poco nos vamos acostumbrando a llegar un poco más temprano o a tiempo? Puntualmente, ¿no? con、claro. llegar puntualmente alcanza, a h o y que estuvieron ya con Juani hace un rato repasando a La Negra Alvarado, bueno, este viernes también, a partir de las nueve y media de la noche en La Maroma, va a haber una presentación de Pamela Díaz junto con Martín Mancilla, Fede Camiletti, Marcela Eijo, Leo Martini y Lautaro Lugones, que bueno, van a estar、eh, celebrando justamente, si, si se puede, de esa manera, el, el cumpleaños o, o, o trayéndola tra, tra, sí, a nosotros nuevamente a la Negra Alvarado. Así que esto en La Maroma Alvear 42. Podríamos sintetizar: celebrándola a la Negra. Celebrándola, exactamente. Así que、mmm, las propuestas musicales este, siguen todo el fin de semana, hay también de otros de otras, este, géneros,、eh, pero no quiero dejar de invitar para el día domingo a una función que se va a estar llevando adelante,、eh, para el día sábado, perdón, en Cheje, que es、eh, de Silvina Adatri, y ahí vamos con nuestra segunda invitación que tenemos también en audio. Nos va a estar contando de qué es. Hola Radio Kermés, ¿cómo están? Mi nombre es Silvina Datri y quería hacer una invitación para el próximo sábado 25 de abril en la Casa Cultural Cheje, que queda en Alvear 455 a las 20-30 horas. Voy a estar realizando una nueva función de la obra de teatro Antígona de la Pampa. Es una obra、eh, que escribí. Y en la que interpreto varios personajes con el acompañamiento musical de Nahuel Troncoso y con, la, con el diseño de luces de Norberto Tojo. a n t í g o n a de la Pampa,、eh, no, nos vamos a estar presentando y es con entrada a la gorra,、eh, es decir, con la colaboración que cada espectador pueda. Puede hacer.、Eh, Antígona de la Pampa es una obra q u en mezcla, e la que mezclé textos de la Antígona de Grecia de Sófocles, la Antígona Abeles de Leopoldo Marechal y también algunos de William Shakespeare. Es una tragedia teatral、eh, y entran en juego no solamente el texto, que es muy complejo. Y con la hondura propia y hermosa de estos autores.、Eh, además, hay un juego de actuación físico、eh, que lleva a que se extienda por casi una hora este trabajo que estaré realizando. Entonces, los espero el próximo sábado, 25 de abril, 20-30 horas, Casa Cultural Cheje, Alvear 455, Entrada a la Gorra. Muchas gracias. Bueno. bueno, así cerramos esta parte de la agenda con、eh, las invitaciones que, que hicimos. Y hay algunas otras muy interesantes. Por ejemplo, hay una clínica de percusión que viene un, un cubano、eh, a, a darlo. Do,、eh, Dagoberto. Es el nombre,、eh, Hernández Áviles, y es、eh, el papel de la percusión en la música cubana. Va a estar en el día de hoy, a partir de las cinco y media de la tarde, en la casa cultural La Porfiada. Es una disertación que va a tener que hacer Dagoberto. Así、eh, es. Pero realmente, qué importante, qué interesante eso, o e s Y hay mucha gente que se pega con la percusión, aunque no tengan ni idea. Pero hay que meterse, hay que darle para adelante.、Mm. Está, me quedé pensando en lo, en lo fuerte del teatro pampeano, que no deja de ser un manantial, pero que además se adapta esto de no tener pretensión、eh, de cortar tickets, sino de ver si a la persona que se la conmueve con, con la propuesta teatral、eh, tiene algo en el, en el bolsillo para decir: Che, me regustó, re rebusca ahí. Y pone en la gorra lo que puede cada quien. Así es.、Eh, adaptándose a las necesidades también de un público que no deja de tener apetito por más y más cultura. Así、Valentina. es, claro que sí. Todo、así、esto que... va a radiocermés.com. Así, así es.、Eh, allí van a poder encontrar、eh, día, horario, hora y alguna descripción un poco más larga de lo que hemos comentado por aquí. Así que les esperamos allí.